¿Cómo están? 10 de la mañana, 5 minutos, me toca saludarlos abriendo otro capítulo la mañana de este martes 15 de octubre, dando la bienvenida, como estamos haciendo este ciclo de los martes, al demógrafo Guillermo Mació para reflexionar de distintos temas eh, que muchas veces bueno eh, sobresalen de la campaña o están por fuera de la campaña y en los que hay que pensar mirando hacia los cambios necesarios Eh, para nuestro país Guillermo Buen día buen bienvenido. día Buen día a ustedes buen día a la audiencia un privilegio y un placer estar acá en los micrófonos de a centenario bueno, te tocó una mañana fría hoy una eh, mañana ¿cómo... típica pero <risa> bueno es compartida democráticamente por todos los uruguayos <risa> Sí es cierto <risa> bueno eh, queríamos más allá de que hablamos de la realidad Urugu de la realidad uruguaya vos querías comenzar hoy una referencia más bien latinoamericana, no sí. irnos hacia el norte. no Yo quiero hablar, unas pocas palabras, sobre lo que está pasando en México con el presidente que tiene México nuevo, un dirigente histórico del Partido Revolucionario Institucional, que fue el partido que hizo o que emergió de la Revolución Mexicana, que tuvo después un decaimiento muy poderoso este presidente se llama Andrés Manuel López Obrador uh -huh. es un hombre veterano que ha hecho juramento de pobreza da conferencia de prensa y rinde cuentas toda la mañana a las 8 de la mañana se reúne con la prensa uh -huh. y tiene un sentimiento y una postura revolucionaria vieron que los Estados Unidos se dejaron de molestar a México porque andaba Trump con la bravata de que había que construir toda una red de ...protección, murallas y lo que fuera... ...y entonces López Obrador le dijo... ...usted haga lo que quiera... ...yo no lo voy a seguir... ...y no le da mucha borilla... ...y ahora... ...que tiene vínculos con España... ...parece que... ...en la corte española alguien hizo alguna grosería... ...sobre México... ...sobre algún chiste mexicano... ...y López Obrador le dijo... A la, ...al rey de España que se llaman Eduardo IV, me parece. Uh -huh. No se olviden que tienen una deuda multimillonaria con nosotros por todo lo que saquearon durante la conquista. Uh -huh. Y pareció un chiste. Pareció un chiste, medio se lo tomaron en broma los españoles. Y dice, "No, no, ustedes se llevaron todas las láminas de oro que revestían la, la cultura de de la cultura de Chapultepec, uh -huh. todo lo que está alrededor de Ciudad de México." Y quedó ahí la cosa medio crispada. Pareció que no pasaba. Y el otro día, en otra intervención, dijo, vuelvo a repetir que tenemos que sentarnos con las autoridades españolas para ver cuánto es la deuda que tiene España por el saqueo que sufrió México durante la conquista de la civilización azteca. O sea, el hombre, entre broma y no broma, le está pasando la cuenta y yo creo que es un deber de todos los latinoamericanos con conciencia de reclamarle a España lo que nos debe porque los, los crímenes y saqueos de lesa humanidad como fueron los tres siglos y un poco más de conquista y saqueo de la colonización de América hay que ajustarlo el otro día hace una, unas semanas, seguramente la audiencia está enterada, se descubrió en la costa colombiana un galeón de bandera española cargado con una fortuna de oro. Y entonces, enseguida los españoles quisieron meter la cuchara, el gobierno colombiano les dijo esto está en aguas territoriales sí. colombianas, es un barco que estaba invadiendo América, saqueando la América, esto es patrimonio colombiano, y lo más que consiguieron los españoles fue que, que Colombia lo decretara un patrimonio no tocable o sea, hay un proceso muy inicial muy todavía infantil pero muy fuerte de que España tiene que pagar por el saqueo que hizo América ...durante tres siglos y medio... ...porque es un daño y un derecho... ...imprescriptible... ...le cuento a la audiencia... ...se recordarán que los... ...los hermanos Pizarro... ...invadieron Perú... ...por la ciudad de Cajamarca... ...en el norte de Perú... ...capturaron al Inca Atahualpa... ...el Inca Atahualpa les ofreció... ...oro... ...y los tipos transaron transnzaron con un, con un tesoro de un cuarto que tiene que todavía existe que uno cuando va a cajamarca la ciudad del norte de Perú lo puede visitar le ofrecieron los incas peruanos como rescate para que liberaran a la Tahualpa. un cuarto el cuarto tiene se puede visitar actualmente está en perfectas condiciones tiene seis metros de largo cuatro metros de ancho y 250 de altura entonces el Inca Atahualpa le ofreció darle ese cuarto lleno de oro una vez hasta donde alcanzara el brazo levantado sí. eh, por supuesto el, el, el Incanato eso fue en marzo, abril en julio, julio juntaron el oro en toda la parte norte del Imperio Inca y un cuarto de oro y dos cuartos de plata, dos veces el cuarto de plata. El cuarto hoy se puede visitar, está en, en impecable estado de conversación. Y ese fue el rescate que se lo entregaron los españoles. Los españoles no cumplieron con el pacto, mataron a Atahualpa y para peor lo, lo escondieron o lo sepultaron en un lugar donde nadie pudiera rendirle ceremonia religiosa. Esa es una bagatela del saqueo. Imagínese, más o menos, como un camión municipal de basura, dos veces de oro y cuatro veces de plata. Bueno, se calcula que la deuda que, que se llevaron los españoles en saqueo de oro y plata del virreinato del Perú llegaría a los 50.000 millones de dólares. 50. mil millones de dólares en oro y plata porque además todos los frisos de las pirámides en el Perú estaban revetidos con láminas de oro los, los incas sabían fundir el oro porque habían descubierto cómo se podía fundir y entonces las láminas de oro decoraban los edificios sagrados eso fue saqueado todo y llevado para España, solo en Perú esa cuenta. ¿no? Estoy hablando solo en Perú, no en México ni que hablar. Claro. Claro. Mira, sobre esta noticia que dabas de Colombia, el dire... esto se está informando hoy en Colombia, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado descartó repartir pagos con los recursos recuperados del galeón San José. San José hundido está. hace tres siglos en el Caribe colombiano dijo que para el actual gobierno esa fórmula de pago es inaceptable lo que está en el Galeón San José puede tener gran valor económico pero antes que nada todas y cada una de las piezas que se rescate eh, son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y el mundo confirmando un poco lo que vos este señalabas ¿no? en un proceso que viene incluso del gobierno anterior claro, colombiano claro. el Galeón San José está en una zona de difícil acceso, pero ahora se ha llegado a él y se ha podido evaluar la riqueza que tiene. Claro. Y como el capitalismo voraz de Europa y de Estados Unidos y de Canadá no tiene escrúpulos, se lo querían llevar, claro. no respetando para nada la soberanía marítima, ni territorial, ni patrimonial. Acá teníamos, te acordás, el caso de sí. Héctor Orvado Era el claro. ruso que también se dedicó Y algunas cosas encontraba Pero bueno, hacía un acuerdo con el Estado Y se llevaba, la claro. bueno, vendía él eh, las cosas claro. Pero yo le, le digo más a la audiencia eh, La mayor cantidad de piezas de oro Que se descubrieron en Machu Picchu Cuando fue descubierta en 1919 Se lo robaron los norteamericanos y se los llevaron a la Universidad de Hiel con el argumento de que los peruanos eran muy incivilizados y eran incapaces de conservar las piezas. Sí. Y lo tienen allá, y el Perú hace como 30 años que está en pleito con la Universidad de Hiel para que devuelva todas las piezas de oro que se robaron. Sí. Es decir, la historia del saqueo de las reliquias de los pueblos originarios de América todavía está por escribirse pero es una lucha silenciosa que no tiene difusión. Claro. Bueno, pero para redondear este bloque vos comenzabas destacando entonces eh, cierto papel que está jugando el presidente Manuel López, Obrador, López Obrador, ¿no? Obrador ha instalado por primera vez en la agenda política un presidente que combatió el robo escandaloso que hacían la gente que estaba en la refinería mexicana, que robaban combustible de las cañerías de largo recorrido acabó con eso, está gobernando para el pueblo, renunció a las dos terceras partes de su sueldo, ocupa una sola ala del palacio presidencial en Chapultepec, vive humildemente y da una conferencia de prensa todos los días a las 8 de la mañana, y ahora se sale con esta gracia España tiene que devolver todo lo que se robó en oro de la cultura azteca si lo revuelve para... saltaron como como chinches claro. los españoles y la corona española y sal, salió el propio rey a llamarlo y decirlo si eso era una broma o era en serio no, no, lo dijo las cosas que se roban se devuelven y en el caso del muro como bien vos decías se mantuvo firme en que México no iba a aportar nada dijo, para la haga lo que quieran nosotros no vamos a poner un peso nuestra barrera de contención está en el sur uh -huh en el río Sumacinta, limítrofe con Guatemala. Usted control la frontera como quiera. Y se acabó la historia, la bravata, las amenazas, salió de la agenda noticiosa la noticia. Claro, claro. Entonces, vale la pena seguir un poco lo que pasa en México, porque hoy en México está cambiando. Hay un presidente que es muy honesto, que vive humildemente, que trabaja en forma dedicada, a recuperar a México, y México es para nosotros una gran referencia, tiene que serlo, no solo en lo comercial, sino en lo económico y lo cultural. Por eso traía esta nota para acá. Exacto, tenemos que hacer una pausa, un apunte más de, de esto que decías del Galeón San José en Colombia, eh, señala que se el gobierno anterior de Juan Manuel Santos pretendía hacer la recuperación de este galeón por el sistema de participación público-privada. ¿Qué público exactamente? Llega, sí, no? sí, sí, sí, sí, es que el dinero es mucho y la corrupción es muy grande y el patrimonio histórico eh, tiene solo además del valor in intrínseco uh -huh. del metal, el valor histórico. Entonces, este yo creo que tenemos que destacar estos hechos ante la corrupción y la corruptela que nos rodea por estas latitudes en todo orden y plantarnos y difundir estas noticias, que en general tiene poca difusión. Es cierto. Vinculado a estos temas, seguimos conversando con Guillermo Maceo. Después de la pausa, ustedes se comunican vía celular, vía WhatsApp, al 099-326-381, y Laura está recibiendo las llamadas también por el 2903-0302-2903-0304. Seguimos con el demógrafo Guillermo Maceo, ahora sí viniendo aterrizando la campaña en la, en la parte política. Yo que hay dicho un juicio para mí importante es que cada ciudadano cualquiera de cualquier pelo se pregunte en qué ha en qué ha beneficiado todo este periodo de gobierno del Frente para el bienestar del Uruguay. Y en qué lo ha perjudicado. Ha sido un balance rudimentario, familiar yo me siento que vivo mejor o yo tengo mi vida más cara, más restringida más deteriorada y entonces yo considero que el fracaso estrepitoso del frente amplio en lo que lleva de gobierno ha sido no tener un proyecto concreto para el futuro cercano del Uruguay como hicieron en su momento el vallismo de primera y segunda generación hasta la época de Luis Goerge. Había un proyecto, había problemas con la energía de los combustibles, se creó la ANCAP. Había un problema de tal naturaleza, se creó tal institución. Nosotros estamos expuestos a los movimientos de los precios internacionales de cualquier objeto, de cualquier producto primario. No participamos en el precio de la lana, no participamos en el precio de los cereales y... Nos hemos convertido en una colonia voluntaria de libre mercado de importación de cualquier chatarra de la peor calidad en materia de alimentos, de ropa, de juguetes, de lo que sea. Entonces el país está es una factoría colonial. Cualquiera importa en este país cualquier cosa. La industria, pongo un ejemplo, la industria de cristalerías del Uruguay que producía los envases de todo lo que se envasaba en vidrio, desapareció. Daba gente a montones de trabajo. La fábrica uruguaya de alpargatas, una subsidiaria inglesa que fabricaba los cotines, el brinzanforizado sanforizado, las alpargatas, todo un montón de cosas que tenía un edificio fabuloso ahí en La Graciada, ahora se convirtió en un edificio de apartamentos. Importamos las zapatillas. Entonces, Hubo un proceso de achicamiento del Uruguay, de desarrollo institucional, y se lo proclamó al Uruguay un país de servicios. ¿Qué quiere decir de servicios? Servicios financieros. Tenemos tres zonas francas, ahí en el centro de Montevideo, cerca de punta gorda donde operan sistemas bancarios sistemas de inversiones que lo atiende una telefonista por que hace negocios con el exterior esos son los servicios que se prestan tenemos las zonas francas uh -huh. la más grande la más impresionante la más impactante es nueva palmira ¿Qué opera el mundo de nueva palmira el monte del plata monte del plata saca Toda la producción de madera, todo lo que se llama el, el chip de madera, sí. lo saca por zona franca de Nueva Palmira sin pagar un, una chirola de impuestos. No paga nada. Es decir, abrimos las puertas para un negocio que no deja nada más que una escasa mano de obra. Y entonces estamos hablando de un país que no es productivo. Es un país, como dicen ahora, de servicios qué servicios servicios financiero y servicios de transporte cuando nosotros decimos acá o, o un invitado dice no porque no han hecho nada o porque no tienen proyecto siempre llama algunos... cómo que no ¿Cómo proyecto que no? tienen sí pusieron las plantas de celulosa claro eh, aumentaron la forestación claro. pusieron los molinos de viento claro los molinos de viento lo cuento porque lo conozco el caso están en todas las sierras de Costa Rica, que es el proveedor principal de energía eléctrica, sí. pero cualquier ciudadano podía ir al ministerio correspondiente de energía y comprar una acción, una fracción de acción, el el propietario de los molinos de viento que suministran energía eléctrica a Costa Rica, sí. que no tiene ninguna otra fuente. Es propiedad del pueblo costarricense porque compra acciones o cuotas de acciones que benefician su dividendo. Y en España, que no estoy hablando de ningún país progresista, cuando se instalan los los molinos de viento y las pantallas solares, hay una conexión y lo que produce su pantalla y descontado del consumo que hace el ciudadano de la red. O sea sí. Hay una compensación entre el yo gasto, pero me reintegran. En el Uruguay es todo privado. Fue privatizado a amigos poderosos del Frente Amplio. Y ese, ese sitio. hasta el viento privatizaron privatizaron al viento sí. y cuando uno viaja para Colonia en la radiala Rosario se encuentra con uno de los parques eólicos más importantes del sur del Uruguay ni que hablar de lo que están allá por achar en la ruta 5 en el departamento de Tacuarembó es decir, es un negociado fabuloso, pero fue repartido entre los amigos Entonces no gobernó, no gobierna el Frente para el bienestar general de la ciudadanía, sino para los amigos de la componenda. ¿Y esa herencia cómo la remontamos? ¿Cómo la remontamos? No comemos más pescado porque Bien. se cerró el SOIB, porque había una empresa competidora, recuerdan toda la historia, quién era el dueño, de pronto a la mañana el pescado desapareció. ¿El dieta. SOIP qué era, para los que no recuerden? Era no Servicio coloca. oceanográfico y de Pesca, un ente estatal que tenía la facultad y tenía su flota para la captura de pesca y esa pesca se vendía para consumo de los ciudadanos uruguayos eso era el SOIP uh -huh. que era deficitario porque estaba mal administrado y ese otro tema que yo quería tocar después Y entonces el uruguayo ahora no come pescado porque el pescado eh, es artesanal, es de poco porte, no, es estacional, no hay cómo almacenarlo, no hay dónde venderlo, salvo donde está la comunidad de pescadores que están luchando por su vida. El pescado de colonia, que se consume en colonia, se importa de Montevideo, estando sobre el, el uh -huh. río de la Plata. De manera que hay todo sí. un retroceso que no es casual, que es perverso en beneficio de unos pocos empresarios. Así como hubo corrupción en los gobiernos colorados, hay corrupción en el frente, mucho más acelerada y mucho más eficiente, porque aprendieron en forma muy rápida a hacer grandes negociados. ¿Verdad? Y lo mismo pasa con, con todo el espectro de la, de la empresa. ¿Por qué los directorios de empresas públicas, como el Banco de la República, el Banco de Seguros, el Banco Hipotecario, eh, sí, UTE, Ute OCE, ANCAP, todo, tienen que tener directorios políticos, tres de la mayoría y dos de la minoría? ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay como en otros países una gerencia técnica, una gerencia administrativa y lo que se llama, por ejemplo, en otros países que conozco, una superintendencia de Banco del Estado que marca las líneas de política económica y otra superintendencia de empresa del Estado? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos financiando directorios costosísimos de gente que está allí por el simple hecho de pertenecer y militar en un partido sin ninguna idoneidad técnica? ¿Ustedes creen que los directores de ANCAP saben cómo se destila el petróleo? No, son los ingenieros técnicos los que manejan la empresa. Pero arriba hay una cúpula parásita, parásita que cobra decenas de miles de dólares por mes y las aguantamos todos y si uno lo repite lo encuentra en todos lados entonces la corrupción que generó la creación de las empresas del Estado con el deterioro del vallismo primero de los blancos después ha sido copiada, aplicada con mayor eficiencia por el gobierno del frente que me vienen a hablar de transparencia de gestión? acomodo gigantescos y podemos enumerar toda una serie ...de costos... ...que paga el ciudadano... ...el Uruguay... ...es un país que está... ...atrasado... ...en comparación... ...con los... ...de la vuelta... Sí. ...en términos institucionales... ...y atrasado... ...en el nivel de bienestar... ...confort y seguridad... ...sin ir más lejos uno viaja al Brasil y en las farmacias encuentra la lista de los 25 medicamentos sí. 25 medicamentos para pacientes crónicos que son de distribución gratuita Gracias. nadie puede decir que tenga un atisbo de régimen socialista sí. es de es de régimen solidario claro. 25 medicamentos que está en la lista en la farmacia o sea las farmacias están obligadas a entregar gratis gratuitamente tú vas a la farmacia te digo porque las personas han llegado a, a mí muy cerca y yo mismo vamos a comprar y compramos los medicamentos para todo el año. Yo soy hipertenso y tengo que comprar. Me cuesta la tercera parte el mismo medicamento genérico que le cuesta en el Uruguay. Entonces yo estimulo a la gente que vaya a la frontera a comprar su medicamento su medicamento y de paso pasé Seguro. Hacemos una pausa que nos queda otro bloque para conversar con Guillermo Mació Bueno, acaba de llamar el diputado Rubio, están en Plaza Libertad con el puesto instalado, está Rubio, está Mary y a todo el compañero que quiera acercarse a estar un rato en el puesto será bienvenido están todas las listas de todos los sectores de la Unidad Popular de la unidad popular, porque el otro día acá no. en la puerta una señora estaba muy enojada porque no había de la 609 y tiene la, claro. déme la de la 609 no señora, acá no le podemos dar esa lista acá es un puesto de la unidad popular bueno, capaz pero que tienen que, si que tenerla de todos si en un puesto de la 609 acceden a tener las listas la de unidad lista popular capaz que, capaz que replicamos que si no, no lograba entender que no podía haber en un puesto de la unidad popular lista del Frente Amplio uh. pero tenemos que estar todos, dice estamos todos juntos, no no estamos todos juntos. No, no estamos no. Pero pero es así, es así. Eso demuestra este bueno, cuánto hay que llegarle a la gente Cuánto hay que estar en la calle, bueno, y en la información sí. hacia la gente que piense todavía que la Unidad Popular está dentro del Frente Amplio. Bueno, Guillermo, yo lo que <coughs> quería decirle a sí. la audiencia porque hemos tocado muchos temas, que el uruguay tarde o temprano la sociedad uruguaya tarde o temprano, más temprano que tarde, ojalá tiene que tomar conciencia de que arrastra sobre sus hombros y sobre sus bolsillos una estructura de gobierno absolutamente arcaica, burocrática, costosísima e improductiva, que no le genera ningún bienestar. Es absurdo que en el siglo 21 tengamos empresas del Estado dirigidas por directorios de cinco miembros, que el único médico mérito que tienen es que son del partido de la mayoría y del partido de la minoría, sí. sin ninguna capacidad técnica parasitando los cargos porque los que conocen la empresa son los capatazas y los gerentes de abajo, uh -huh. entonces esa realidad burocrática es perversa, hagan todos los bancos del Estado el Banco del Estado, el Banco de Seguro, el Banco de la República, el Banco Hipotecario todas las agencias del Estado tienen un lastre sí. burocrático gigantesco. Cuando uno piensa que una persona semianalfabeta, como Sendik Chico, fue el gerente que mandaba y resolvía en Ancap, una industria altamente especializada en el procesamiento de petróleo, se da cuenta lo que está pasando y eso se arrastra año y año tras año y no hay eh, ninguna motivación política de los candidatos a presidente, ninguno, salvo la unidad popular, todavía en forma tímida, desaparecer los directorios políticos de las empresas del Estado. Y otra cosa que tenemos que desaparecer es el Senado de la República. No tiene ningún sentido. Hoy los países modernos, como Costa Rica, tienen un poder legislativo de un solo cuerpo, que se llama Asamblea Legislativa, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes para comparar con Uruguay y la Asamblea Legislativa tiene 55 miembros. Nosotros tenemos 100 miembros, 30 más, todo un lastre burocrático del siglo 20, de comienzo del siglo 20, finales del siglo 19, que tiene un costo enorme para la sociedad, que genera una cat una categoría de parásitos privilegiados que no contribuyen a nada al bienestar del país sí. y que lucran por el solo hecho de ser los acomodados de los partidos que se tornan en el gobierno y tenemos que instalar esto en la conciencia ciudadana porque si alguna vez el frente no sí. es nuestro nuestro el frente accedió al poder y contra la esperanza de que iba a limpiar todo eso lo empeoró sí. solo la unidad popular puede si adquiere una fuerza política, modificar este estado de cosas. Hay una esclerosis institucional que perjudica a los ciudadanos todos porque hay una disolución de la responsabilidad de gestión de los entes, de los bancos y de las empresas del estadio. Se conforman los ciudadanos con lo que el Estado perezosamente y de mala gana le da y eso cuesta un montón de plata tenemos el ejemplo tan tan duro y burdo Guillermo de lo que pasó con la iniciativa del plan de vivienda popular de unidad popular de presentado por unidad popular que el frente amplio del senado lo transformó le dejó solo el nombre y crea más burocracia claro. como un instituto de hábitat y no sé qué más Este, como alternativa a lo que plantea Unidad Popular que era hacer más casas claro, para la gente de, de bajos pero, ingresos pero nosotros tenemos para el caso de la vivienda es tenemos el banco hipotecario ¿Sí? que construye vivienda financiado tenemos el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la Agencia, y, Nacional, de la Agencia Nacional de Vivienda tres instituciones del Estado con su correspondiente burocracia, numerosa y bien pagada, y no se construyen más de 300 viviendas por año de parte del Estado. El déficit es crónico, porque la plata se queda en el papeleo en la burocracia inoperante. Y así es con todo los registros de sanidad animal en los campos, se genera la sanidad animal, se controla desde la calle Constituyente del Departamento de Sanidad Animal. No están en las estancias. El Instituto Nacional de Colonización está por caerse al agua en la escollera no, Zarandí y las colonias están en el Departamento de Artigas. El Instituto Nacional de Colonización debería estar de fijo en el centro donde en está horario, la más... o en Artigas o en Paso de los Toros. Sí. Todo es el Uruguay. Sí. Entonces, tenemos un sistema perverso de una burocracia parásita, incompetente, corrupta e inservible. ¿Qué sí. más quieren? Y tenemos ocho cabezas en cada instituto. Sí. Que le pagamos entre todos. Ahora, incluso el Frente Amplio en un tiempo, cuando era oposición defendida, te pueden decir, bueno, pero es bueno que la oposición esté en esos organismos controlando, por ejemplo. Pero es mentira, es mentira, porque la, la, la minoría de los directores... Primero, los directores no gestionan a nadie, porque aprueban lo que traen los gerentes. Los gerentes son sí. los que mueven la pelota, que son los personales estables. Sí. Muy Y después, ¿qué va a controlar la minoría si la minoría está igual, coludida con la mayoría para resoluciones que toma en función de lo que los que saben que son los de segundo nivel, estable le llevan? Entonces, es mentira. Es un acto político parasitario. Los directorios de los entes autónomos y de las empresas del Estado son funcionarios privilegiados, parásitos que se favorecen de la prebenda política. Y eso hay que terminar sí. con ello. Lo mismo, hay que terminar con el Senado de la República. El Senado de la República es una institución arcaica que tiende a desaparecer, que no tiene más sentido y tenemos que recurrir a simplemente un cuerpo parlamentario de un solo cuerpo. Y todavía... Les comparo. Costa Rica, la Asamblea Legislativa, tiene 55 diputados. Acá tiene 99. Sí. Es decir, siempre duplicamos el tamaño. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta el dinero? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? Sí. Y convertir el Palacio Legislativo en un museo nacional. Porque el solo hecho de estar ocupando el Palacio Legislativo involucra un costo gigantesco de mantenimiento, de eugieres, de cuidadores, de administradores, absolutamente innecesario El lujo que sopo supo de dilapidar el Uruguay hasta 1930 se acabó. Tiene que convertirse en un país austero donde el ejemplo de la autoridad sea dada por los gobernantes y no aprovechadores de un privilegio que no merecen. Tenemos que ir terminando. Acá Analea dice, Dice, los molinos que dice Mació desde Rosario, que son de UTE, Electrobras, 32 generadores, que los primeros 10 años es para brasil la energía. Parque eólico en campo de colonización. Y otra oyente eh, le habla a Diego. Le dice, lo que te decía el otro día, Diego, en la plaza de Cagancha. Me encanta cómo se la juega, Mació. Decíselo, por favor, de mi parte, que lo admiro dice gloria pino bueno y mandabra muchas gracias muchas gracias gloria yo no no me la juego yo tengo el privilegio de poder estudiar de conocer un poco de la realidad y decirla porque si no me comprometo con el uruguay del presente no tiene gracia el uruguay del futuro eh, y llega un mensaje yo creo que esto da mucha esperanza da para para pensar para adelante porque el que nos manda este mensaje tiene 13 años y escribe diciendo, acaba de ser publicada la segunda edición del editorial en Canal 15 de Salinas. El título en esta ocasión es A Dejar Todo en la Urna y nos manda el, el contacto para verlo en YouTube. Ya está el canal que él dirige. Está muy bien. Eh, que creo que nos da para cerrar con mucha perspectiva, ¿no? Nosotros tenemos que mantener una actitud autocrítica, y no creernos el verso de que somos esto, lo cual. Tenemos que mirar la realidad, sí. pero la realidad cotidiana, que es la más embromada de ver, porque uno pasa todos los días y la toma como normal. Y el Uruguay está lleno de anormalidades. Sí. El Frente, para peor, hipotecó la soberanía territorial del Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que el Uruguay ya no es más dueño de todo su territorio. Hay partes de territorio que por la vía de los hechos o por la vía del derecho se ha convertido en poseedor de una porción de territorio, como es el caso de las papeleras, por ejemplo. Compañero Guillermo Macío, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias.